Bueno, eh, la verdad que lamentamos que la legislatura haya tenido que trabajar casi a escondidas, porque este proyecto de ley se presentó el día viernes. Eh, no sé si todos los legisladores y las legisladoras tuvieron la oportunidad de conocer cada una de sus fojas, ayer nos comentaban que son alrededor de 500. Eh, y en principio, bueno, eh, estuvimos presentes el día de ayer, eh, donde pudimos dar eh, nuestro posicionamiento como trabajadores y trabajadoras de educación eh, en un proyecto de ley que entendemos que primeramente tiene que tener un fundamento con quienes hacemos escuela a diario, que es la comunidad educativa en general, eh, con la participación, creemos que tiene que ser activa, de tanto las familias, los estudiantes y las estudiantes, los trabajadores y las trabajadoras de educación. Esto no se da de esta manera, eh, lo manifestamos en el, dentro del recinto, eh, y bueno, también en el día de hoy, a través de esta conferencia de prensa, y en el plenario del día de ayer, eh, siempre hemos considerado que la educación tiene que ser prioritario para todos los gobiernos y también para, en general a toda la comunidad eh, y nos hubiese gustado ser parte de este primero de este proyecto de ley en su discusión y obviamente que eh, rechazamos todo intento de, de aprobación y sobre todo por un gobierno eh, provincial que dio eh, su voto afirmativo donde muchos de ellos son o fueron por mejor dicho, docentes, eh, y hoy están en representación del pueblo y lo hacen de una manera, digamos que, eh, a espaldas de lo que conocen como realidad educativa. Nosotros venimos reclamando eh, asuntos que nos parecen importantes a tratar con un, un presupuesto que queremos que tiene que ser aumentado. Pedimos a esta legislatura que nos permita estar presentes para discutir el presupuesto educativo eh, y hoy se trata de esta ley que, Primero, entendemos que eh, nos deja sin un derecho que, que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con el derecho a huelga, pero también pone a las estudiantes y a los estudiantes en una situación crítica porque entendemos que nuestro reclamo, en función de la cantidad de cargos que hay, eh, principalmente tiene que ver porque es in, in, in, no alcanza, eh, y hoy te, eh, si se llegara a aprobar este proyecto de ley, estamos hablando que en un día de paro... Eh, los trabajadores y las trabajadoras de educación, entendemos que el personal de servicios de apoyo y los docentes se tienen que hacer responsables de la totalidad de la matrícula. Hablamos de 250 estudiantes hasta 600 y 800 por establecimiento educativo. Se está hablando como de una guardia, ¿no? De un porcentaje que tiene que estar presente en la escuela. Claro, estamos hablando que no se sabe cómo se va a instrumentar. En la aplicación quedan muchas dudas porque, bueno, se establece que el 30% de eh, los trabajadores y trabajadoras. No se sabe si es de la planta funcional total, no se sabe si es eh, la planta funcional del día, eh, no se sabe si quienes tienen el derecho, o todos tenemos el derecho de hacer huelga, cómo se cumpliría esa, ese porcentaje. si sí, el personal de servicios de apoyo también está contemplado, digamos, porque habla de trabajadores y trabajadoras de la educación. Eh, y en ese sentido me parece que eh, es desproteger a las infancias, a las adolescencias, eh, porque bueno entendemos que con las situaciones de alta vulnerabilidad que se están dando en las escuelas, hoy el 30% de una planta funcional eh, no alcanza a cubrir estas necesidades de atención y cuidado que entendemos tanto en la temprana edad como los maternales que empiezan desde los 6 meses hasta eh, los 18 años o en la educación adulta o mayor. ¿no? Bueno, este proyecto fue presentado por un bloque, bloque del PRO, ayer hablábamos un poco también con uno de tus compañeros aquí afuera de la legislatura cuando se estaba tratando en comisión y nos decía que en las últimas paritarias el gobierno provincial había expresado que no tenía una necesidad o que no pensaba llevar adelante un proyecto de esta magnitud como prioridad. ...teniendo en cuenta que a nivel nacional se, se trató también en diputados... ...¿les llamó la atención, les llama la atención que luego bueno ocurriera otra cosa en la comisión? Sí, la verdad que sí, eh, como decía anteriormente... ...quienes son parte del oficialismo, eh, más allá de haber manifestado la cartera educativa... ...en las paritarias, que no, no entrarían dentro de esta línea... Eh, También han sido compañeros y compañeras nuestras en las escuelas. Eh, hemos podido dialogar como directores de nivel y, y demás, en lo que pensamos que creemos que, que el sistema educativo tiene que tener. Eh, la verdad que no entendemos eh, su posicionamiento como docente. Eh, si entendemos un posicionamiento y un respaldo que se le está dando al gobierno nacional frente a una línea de ajuste y un ataque, obviamente, al sistema educativo público. Eh, entendemos que hablar de esta manera o de este proyecto de ley tiene que ver con un sentido principalmente mercantil de la educación. Quienes pueden acceder van a tener que pagar, digamos eso se lo viene manifestando, esto es un paso, entendemos nosotros como para poder avanzar en otros derechos eh, y por eso queremos tan importante que la comunidad acompañe este reclamo que venimos haciendo. ¿Y cómo va a ser entonces la jornada del día jueves? ¿Esperan una gran movilización aquí? Hoy estuvieron acompañados también por la CTA de los trabajadores. Sí, eh, creemos que esto nos involucra a todos, como decía recién, a todos y a todas, los, no solo los trabajadores de la educación, sino al pueblo en general, a los ciudadanos y ciudadanas que habitamos la provincia de Río Negro. No queremos ser un titular eh, de cualquier diario a nivel nacional que diga que somos la primera provincia rionegrina en aceptar este modelo de país que venimos rechazando. Gracias. Eh, Eh, y en ese sentido creemos que la comunidad educativa en general eh, tiene la confianza en sus docentes y va a acompañar este reclamo, pero también esperamos que nuestros compañeros y nuestras compañeras se puedan movilizar de los distintos puntos de la provincia para llegar acá a Viedma, a la legislatura, eh, para reclamar esto, para hacer fuerza y para poder modificar el voto que ya hemos visto que ha sido positivo por la mayoría de los integrantes de la legislatura.